comunitaria OEM 88.9 Bueno, seguimos, seguimos la tarde del 88.9, tal como hemos estado comprometidos estamos en comunicación con el Intendente Municipal de Gálvez el licenciado Mariano Buso ¿Qué tal Mariano? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola mé cómo te va buenas tardes para vos para, para toda la gente te escucho medio bajo bueno eh, concretamente mucha tarea mucho trabajo estamos eh, digamos eh, tratamos ubicarte ayer me decía que estaba muy ocupado bueno fundamentalmente que qué, qué, qué, qué, qué trabajo está desarrollando fundamentalmente a través del municipio con respecto al tema de salud concretamente de los de los, de los de los jóvenes y chicos no Sí, bueno empezamos una nueva campaña de electrocardiograma junto con él senador en el DTC comenzamos con los chiquitos del de IFIC después vamos a continuar con, con la gente de, de fútbol, de Liga Galvense y también vamos a continuar con las otras disciplinas deportivas que tiene la, la Ciudad de Galvez, sabemos que son muchos los clubes y muchas las disciplinas deportivas y es uno de los pedidos que están haciendo las diferentes ligas con electrocardiograma, así que bueno, ya comenzamos esta campaña en la cuarta o la quinta ya no recuerdo, pero eh, es una campaña, bueno Que, que los chicos y sobre todo favorece a, lo, a los padres porque sabemos lo, lo que cuesta también un electrocardiograma para para todos los, los chicos más cuando tienen más de, de un niño en la familia así que es importante esto pero además eh, de lo económico es el tema de la salud así claro. que bueno contentos por por esto por tener el, el espacio en el, en el dtc que se acercan las personas y, y obviamente que, que trabajando junto con con la doctora Pagani también, que nos está dando una mano muy grande. Mariano, lo que hace al proyecto del centro, eh, ¿cómo viene avanzando el tema? O sea, ¿Se se denunció, eh, se está llamando licitación? ¿Cómo se va a dar el tema? Bien, proyecto del centro, nosotros ya hicimos una licitación donde hicimos la compra de todos los materiales. Eh, la semana que viene, el día lunes, la calle del centro Sarmiento va a estar cortada desde las 6 de la mañana porque vamos a comenzar con la extracción de los árboles. ...y ya dentro de muy poquito, yo no sé si la semana que viene... ...pero la otra, más el día, la semana del 17... ...ya se va a comenzar con, con la obra de, de recambio de veredas. Sarmiento, eh, tenemos... ¿Sarmiento a qué altura? Sarmiento entre Belgrano y Rivadavia. Ajá. Sarmiento del 400. Perfecto. De eh. lado Bueno, se van a sacar, va a estar acordada... ...porque se tienen que sacar la mayoría de los ejemplares... ...arborios que hay ahí... Eh, ...aprovechando también que baja la temperatura y teniendo en cuenta que el recambio va a ser recién en el mes de abril-mayo, cuando es la época de poner nuevamente los árboles. Aquellos que sacamos y aquellos donde hoy están las cazuelas, pero que no hay arbolado. Estamos. ¿Va a tener un horario de corte eso? por el, Te digo, por los negocios concretamente. Sí, el, el lunes a las 6 de la mañana vamos vamos a cortar, porque el trabajo lo hacemos con los empleados municipales, veremos cuánto tiempo demanda, no, no sabría decirle pero mayormente la mañana va a estar repar estar cortada por lo menos ese ese trayecto si bien es es bien céntrico y es muy concurrido bueno te, tenemos que trabajar y, y el personal tiene que estar resguardado por eso eh, se corta la arteria que va a ser únicamente para la extracción de árboles después cuando empiece la obra no va a estar cortada eh, al 100% la, la arteria sino que van a poder circular los autos lo que no se va a poder hacer es estacionar Eh, lo que hace fundamentalmente los costos eh, sabemos que hay dinero de la provincia pero digamos el frentista eh, el coste digamos la obra total tiene alguna de un cargo con respecto a costos si sí, nosotros hicimos el, la contribución por mejora si bien este es un llegan fondos del, del ministerio de obra eh, que lidera lisandro enrico que es un plan de obra urbana que solicitó que sea una obra de gran impacto eh, nosotros consideramos que esto también es de gran impacto Eh, los fondos llegan de provincia, hacemos contribución por mejora, abrimos el registro de oposición de los 150 frentistas más o menos que hay en estas tres cuadras, tanto la de Sarmiento como las dos de Belgrano, solamente se opusieron dos personas eso significa y agradezco mucho a los comerciantes y a los vecinos que viven en el centro por apostar porque fuimos charlando, además la obra se le cobra el 50% de lo que es la obra, recordar que la obra es el levantar todas las veredas, hacer el hormigón Eh, colocar la, las lucetas los adoquines, el nuevo arbolado, iluminaria, mobiliario, cestos, eh, bicicleteros. Bueno, es un, es un gran trabajo que se va a hacer, que va a demandar entre 3 y 4 meses aproximadamente. Lo bueno también es que en la licitación de la mano de obra la dan una empresa de la ciudad. Se presentaron dos empresas de la ciudad y una de la ciudad de Santa Fe, El precio más bajo fue de una aquí de la, de la ciudad de Gallegos. ¿Quién bueno, empresa fue? Eh, Construcciones Chile. Ajá. Se presentó Cooperativa Eléctrica, que cotizó algo de 230 millones de pesos, 230, 240, no recuerdo muy bien. Una empresa de Santa Fe que cotizó 150 millones, y Construcciones Chile cotizó 145 millones de pesos. Perfecto. Eh, fundamentalmente, digamos que digamos qué arteria cubriría esta obra? Hablamos de de de, de Sarmiento, eh, sería desde Banco Galicia hasta la esquina de de la Víctor. Sí. Exacto, eh, es Sarmiento, las dos veredas entre Belgrano y Rivadavia y Belgrano entre Sarmiento y Lisandro de la Torre, que está las hasta la fuente de sí, sí. del paseo. Eso en un primer momento. Eh, después, con la contribución por mejora la idea es poder continuar con otras calles, del, de, otras veredas del centro de allá sabemos que tenemos, por ejemplo eh, el, el, lo que es el edificio del Honorable Consejo Municipal y la que está totalmente destruido y otras veredas del centro también, que vamos a ver si podemos ir avanzando también con esto que es la contribución por mejora. Obviamente que el Frentita va a comenzar a pagar la obra una vez que finalice la misma eso también lo hemos aclarado y bueno y lo ha tomado muy bien. En lo que hace a la zona del de grano que tiene liquidámbar, ¿también va a ser retirado eso, eso árbol ese? Sí, eso lo hablamos con los frentistas, los liquidámbar van a ser retirados, se van a poner la familia de los haces, haces negundos, eh, después eh, podemos charlarlo bien, tenemos una planificación de arbolado público para toda la, la ciudad, que la estuvimos entregando en, en fiesta de colectividades hace 15 días, eh, donde cada frentista va a saber qué árbol tiene que colocar... Eh, en cada una de sus cuadras, porque muchas veces el enfrentista o saca el árbol o no tiene árbol y no sabe qué plantar, y nos encontramos lo que hay sauce, hay palos borrachos, hay, bueno, eh, los arbolitos disciplinados, todos estos árboles, por ejemplo, que te estoy nombrando, están prohibidos por el Ministerio de, de Ambiente. De sí, la y la, lo hablamos sí. con Broda, eso, el claro, con sobre. el ingeniero Broda, sí. exactamente. Bueno, María, ah, bueno. Vamos, vamos al, al tema urticante que, digamos, el, un poco la sorpresa de la población y fundamentalmente, yo fue persona, eh, lo que significó la separación de tres funcionarias la semana pasada y una serie uh -huh. de situaciones que se dieron fundamentalmente notificación o no notificación, que el decreto, que esto, que el otro. Digo, bueno, esta decisión política realmente la, la evaluaste en profundidad porque es una es un paso, digamos, para mí, te lo digo desde el punto de vista político, un paso bastante riesgoso. Bueno, no, sí, fue, como lo dije hoy en, lo, en los medios de mañana, eso fue una decisión política. Eh, si bien el gobierno unido, eh, sabemos que eh, militan un montón de, de otros partidos políticos, está el radicalismo, está el socialismo, está el PRO, está hay partidos independientes, está el CREO, el NEO, bueno, hay un montón de, de, de partidos que que están dentro de ese frente O se acercan una, una elección y, y un grupo de personas le hace, hace la interna a esta gestión. Por lo tanto, me parece que es lo más sano. Pero eso, o sea, eso elección, sabía el día 8 ya de marzo, a eso que te hacían otra lista. Sí, pero el eh, 8 de febrero, sí. pero no hay, febrero, sería, no, hay, no hay ninguna regla, ninguna ley que me diga que al día siguiente yo tenía que tomar esa determinación. Uno toma las determinaciones, pero pensándola evaluando... Y, y he tomado la decisión me parece que en el momento que creo que es más propicio y correcto perfecto uno lo ve desde el punto de vista económico de la municipalidad porque vemos que aquí está la figura de la vicegobernadora, el cual está en la lista digamos de del pro la cual un poco son las funcionaias no eh, digamos esa Eh, digamos, no corre riesgo la municipalidad que nos sigue más fondos eh, eh, es un poco lo que se plantea la gente dice eh, eh, vamos a ser claro la escala te hay que traer la plata eh, ¿eso realmente corre riesgo la municipalidad como para decir, bueno, eh, va a haber un recorte lo que significa los aportes de provincia hacia el municipio de Galvez? a ver, eh, decir que se trae plata es menospreciar, creo que a la, a la gestión eh, eh, si bien eh, eh, hemos recibido obra de, de, de, del, del incluir hemos recibido de Vialidad también, con gestiones que hemos hecho nosotros a comienzos de año, lo de Vialidad, que se hicieron las dos cuadras y media de pavimento la 9 de julio, que se hizo todo el ripiado, yo no sé si usted recorrió, pero quedó sí. muy bien. Sí, sí, yo y hoy los vecinos, gracias a Dios, pueden el día de lluvia salir, ingresar una ambulancia, nosotros con el mismo personal municipal poder hacer la recolección de residuos, todo lo que es el sector barrio este desde Balviano hasta 17 de agosto y de 9 de julio hasta México lo hemos hecho con fondos de, de provincia, eh, también hemos hecho cinco cuadras de, de cordón cuneta alrededor de la calle de Santa Paula, pero más allá de todo eso, eh, nosotros hemos cuidado los recursos del municipio, estamos ahorrando aproximadamente entre 2.000 y 3.000 litros menos de combustible respecto del año pasado, de, del 2023, si hacemos un cooperativo. En 2024 hemos gastado aproximadamente entre 2.000 y 3.000 litros menos por mes de combustible. Porque estamos cuidando cada centavo que paga el, el frentista, la empresa, porque hemos hecho una reforma de la impositiva que nos ha permitido tener otros recursos, pero ir cuidándolos para poder pagar en tiempo y forma los sueldos, para no tener que sacar en descubierto, porque eso era una una bola de nieve que no se iba a terminar nunca y que lamentablemente la pagaban todos los galvenses. Nosotros pudimos salir de ese descubierto, lo hemos sacado en enero y febrero del 2024, pero desde el marzo a la fecha no hemos sacado descubierto ni siquiera para pagar eh, aguinaldos. Pero eso no es que el gobierno de la provincia nos ayuda con fondos para pagar sueldos. Esos son fondos genuinos que tenemos de los recursos de todos los galvenses. Y además, hemos presentado este año ya proyectos, el de obra menores, porque a nosotros, por ejemplo, el año pasado con fondos de obra menores que llegan de provincia, nos permitieron que es la primera vez que ocurre, utilizamos el 100% de los recursos de obra menores para comprar herramientas, porque antes se utilizaba el 50% para comprar herramientas y el 50% se dejaba para fin de año para gastos corrientes que era para pagar sueldos. Nosotros el año pasado utilizamos el 100% ese Fondo de Obras Menores para comprar maquinarias, y nuevamente ingresamos el proyecto en Fondo de Obras Menores en este año para nuevamente comprar maquinaria. Maquinaria para que el personal municipal pueda hacer el trabajo correcto, porque hoy sabemos que tenemos las calles detonadas, pero con un pico y una pala no podemos arreglar. Necesitamos las herramientas para poder llevar a cabo cada uno de esos trabajos. Bueno, todos esos recursos que sí llegan de provincia, que es por ley y que más temprano o más tarde van a llegar, nosotros vamos a hacer y comprar los elementos. Y esos son fondos que llegan, la coparticipación llega porque le llega a todos los municipios y comunas, pero vamos a seguir gestionando ante la vicegobernadora, ante el senador, ante el gobernador, ante los distintos ministerios, las distintas obras, porque más allá de la cuestión política, aquí tenemos que ver que la ciudad tiene que crecer porque venía muy estancada Y eso es lo que nos pide el galvense. Y nosotros vamos a trabajar en esto y me parece que tenemos un gran desafío por lo menos en los próximos meses con obras que van a llegar del gobierno provincial pero también obras que vamos a hacer con recursos propios porque el esfuerzo que hizo el vecino en pagar el tributo durante el 2024 nosotros también lo cuidamos y generamos una estabilidad en la finanza que nos permite por lo menos prever uno o dos meses para poder empezar a ejecutar no te digo grandes obras pero sí obras que demanda y mucho de la gente. Eh, una pregunta más, eh, digamos, esto, yendo al tema de lo que significa esta situación que se dio con las dos listas, ¿esto no se, no se charló antes del cierre de lista ¿No se, ¿No se pudo llegar a un acuerdo? Bueno, evidentemente no, se charló y mucho, pero no se ha llegado a un acuerdo, por eso se han tomado estas determinaciones. La idea de, de este intendente, quien está hablando y de esta gestión, era lista de unidad Pero bueno, no se logró y por lo tanto se han tomado las determinaciones que uno tiene que tomar. Perfecto, agradecido por el momento Mariano. Bueno, Américo, muchas gracias. Un saludo para, para usted y para toda la, la gente y que tengan un excelente fin de semana. Lo mismo para usted. Así estuvo el Intendente Mariano Buso por los 18.9, la situación que se dio a nivel, digamos, institucional. Dejo aclarado que la Fundación Política tomada por él y bueno. Eh, el planteo nuestro es si realmente corre riesgo el tema económico de la municipalidad cuando digamos, había abrir apoyatura desde el de punto de vista personal y de mucha gente de Galvez de que la que realmente movía el tema económico era la vicegobernadora